...hacemos más Vale Magazine... ...Silvia Barashovre... ...Oscar Rodríguez... ...y Nacho Fernández Lirio... ...viernes de 20 a 22... ...por Cítrica Radio... ...88.5... ...algo que aprendí en la costa colombiana... ...hace muchos años... ...charlando con los pescadores... ...cuando... Ya muy entrada la noche, entre trago y trago, uno de ellos usó una palabra que me abrió, me abrió el camino realmente. El camino que yo iba a recorrer escribiendo y también hablando. Usó una palabra inventada por ellos, por los pescadores, para definir al lenguaje que dice la verdad dijo sentí pensante, yo lo paré y dije, espera, quiero confirmar lo que acabo de escuchar, sentí pensante, sí, sentí pensante, se riveó, que siente y piensa a la vez, sí, sí, yo entiendo lo que dice, que dice con el corazón y con la razón. Pues alguna vez yo quiero escribir en un estilo que sea sentí pensante y hablar también sentí pensantemente, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. tardes, acá arranca más vale Magazine, hasta las 22 horas, hoy sin Silvia Barallobre, mi amiga, tuvo un pequeño problemita con su nietita, problemita de salud, eh, ahora por lo que se sabe es mínimo, así que un beso grande para ella, para su hijo, su nuera y su nietita. ...que por lo que me dijo hasta hace un ratito... ...ya se quería ir <risa> yo la pelota, la nena... Este, ...así que ya está mejor, digamos, ¿no? Eh, por lo que hoy voy a hacer el programa solo... ...por supuesto estoy acá con el operador... ...que me está sí. eh, secundando, Víctor Jiménez... ...muchas gracias, eh, va a salir también... Eh, ...Julia Butet y Ignacio Fernández Lirio... ...en sus determinados momentos... ...por lo pronto estamos... Eh, que estaba pensando hoy temprano eh, no pasó una semana de la selección claro este programa sale solamente los viernes y para uno <ríe> haber pasado esta semana es increíble parece que las elecciones pasaron hace un mes por lo menos pero no pasó al menos de una semana este domingo va a ser una semana todavía con algunos datos que son eh, esperables de, de, de, de confirmar sobre todo hablo de las diferencias y son cosas que tardan un tiempo y también hay una movida mediática que intenta que intenta eh, minimizar el triunfo y la diferencia eh, y también también eh, hacer responsables al gobierno que no es gobierno es el gobierno eléctrico electo que todavía no asumió eh, clarín por ejemplo hoy mostraba en el en la tapa en la página que tiene en internet eh, protestas de piqueteros eh la nueva eh, el nuevo problema que tiene Fernández, eh, está, digamos que está, están protestando, están reclamando algo de esta de esta política del gobierno, no de la que viene. A lo sumo podrán plantearle algunas cosas, pero no no es problema del, del gobierno que no asumió todavía, pero bueno, estas cosas son las que tienen nuestro periodismo mili tonto eh, en fin, como decía Silvia está ausente con aviso y eh, hoy vamos a rondar un poco vamos a rondar un poco durante todo el programa en lo que es la aporofobia la aporofobia viene del griego aporos, aporos, apolos quiere decir pobre eh, y de este, este término aporofobia Se apareció más o menos hace 24 años, lo utilizó una filósofa española, de ella tenemos un audio para más adelante, ella es Adela Cortinas, eh, y ella decía bueno que esta es la aporofobia es el rechazo u odio al pobre. ...se basa en la creencia de que aquellos sujetos... ...que están en situación de vulnerabilidad... ...no tienen nada que aportar a la sociedad... ...sirven, directamente no sirven... ...esto lo, lo escuchamos en la calle... ...lo escuché a gente conocida... Eh, ...y en campañas políticas también lo escuchamos... ...se expresa en la indiferencia al sufrimiento ajeno... ...en insultos, agresiones... ...y en distintos actos cotidianos de los ciudadanos... Eh, ...Adela Cortina... Es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. Y para diferenciar esta actitud de la xenofobia, dice Adela, eh, solo refiere al rechazo eh, al extranjero ¿m? y del racismo, que es la discriminación por grupos étnicos. La aporofobia es distinta a la xenofobia y al racismo. La diferencia entre la porofobia y xenofobia o racismo es que socialmente no se discrimina ni margina a personas inmigrantes o a miembros de otras etnias cuando esta persona tiene patrimonio, recursos económicos o relevancia social y mediática. La animosidad, hostilidad y aversión respecto a zonas o barrios carenciados y respecto a las personas pobres, o sea, frente a aquellas personas que se encuentran desamparadas y con muy pocos recursos. Esto lo vemos todo el tiempo. Eh, no pases por la villa ¿no? y ¿sabes qué pasa? que vivo cerca de una villa y pero no sé si voy a pasar por ahí y, eh, lo vimos estos días con eh, Brian el muchacho este que fue fiscal en las elecciones creo que fue moreno lo discriminaban por labor por la gorra por la ropa, por el color de piel y bueno se, de, de hecho hay un montón de audios que preferimos no pasar con gente odiando viendo estos negros de alerto piti piti de hecho personas comunes y algún que otro político de Jujuy recuerdo también que perdió la diputación eh, no sé por qué casualmente o sí sé por qué no lo voy a decir eh, tiene que ver con este con este gobierno que todavía está este candidato candidato a concejal de Jujuy de un departamento en de Jujuy perdió frente a otro partido este apoyaba a este cambiemos al pro Y perdió y se enojó con los pobres, estos pobres de mierda, le pegan chapas, un montón de giradas, un montón de insultos y barrabasadas que no conviene seguir este, repitiendo. Pero hay que tener en cuenta que esto está. Y el programa de hoy va a venir en torno a esto, va a venir girando en esto porque tenemos eh, otros audios y distintos aportes. Ahí trajo, me pasó, nos pasamos material con Silvia todo el tiempo. Y hay material que voy a usar, por supuesto, ya le dije, te voy a robar tu material, salvo la parte que habla de psicología, que ella lo hace mejor que nadie. Y bueno, eso vamos a ir dejándolo por ahora. Y alguna noticia que tiene que ver con esto, con la porofobia, y es algo que hemos visto y hemos leído, esto fue al 30, el día 30, del 10, habían prendido fuego a un indigente. Esto pasó en eh, Granadero Baigorria, en Santa Fe. Un hombre en situación de calle fue asesinado en esta localidad tras ser rociado con combustible y prendido fuego cuando estaba acostado sobre un colchón en el interior de una vivienda en construcción. Esto se produjo en la madrugada del 30 en la calle San Jorge y Corrientes, en la ciudad vecina Rosario, Granadero Baigorria, Eh, a eso de las 2.50 de la mañana, vecinos denunciaron al 9.11 el ataque este. Minutos más tarde, personal policía en una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias se hizo presente en el lugar y constataron que había un cuerpo sin vida totalmente quemado. Eh, la víctima fue identificada como Nelson Lescano, de 43 años, cuyo cadáver estaba dentro de una vivienda en construcción sobre un colchón. Eh, bueno, junto al cuerpo los agentes hallaron un bidón de nafta de 5 litros, ropa y un encendedor que habrían sido utilizados para prender fuego al escano. Esto es una locura, esto son aberraciones que por lo menos a mí no, no, no, no llego a entender. ¿Cómo puede pasar por la cabeza de alguien matar a otra? Ya dañar ya no, no me, no me cierra. Y matar mucho menos y premeditadamente llevar un bidón de combustible, un bidón de nafta, ...para matar un indigente, un pobre tipo que no tiene dónde dormir... ...esto lo, lo hemos visto también acá el año pasado... Eh, ...intentaron prender fuego a dos que estaban eh, y los filmaron, que es lo peor... Eh, ...y no llegó no llegó a mayores... ...pero bueno, en este caso sí fue terrible porque termina con la muerte de este hombre, Nelson Lescano... ...los autores del crimen fueron dos hombres que escaparon en un Volkswagen Polo Blanco... ...de contramano y a toda velocidad por la calle San Jorge... Eh, por su parte el fiscal de la unidad de homicidios dolosos de Rosario, Adrián Spelta solicitó la autopsia del escano para confirmar si murió quemado si había o si había sido atacado antes de ser prendido fuego eh, por último Spelta ordenó la intervención de la policía de investigaciones para diluciar las causas del crimen eh, bueno, están buscando estos dos eh, subhumanos no son bestias, no son animales porque eh, le queda grande eso no llegan a ser humanos estos, de estas dos personas que hicieron esto Esto tiene que ver con la con el odio, con esto que dicen es la porfofia. Yo ti, te, me, me cierra mucho en torno a esto. Hay muchas noticias en torno a esto y eh, vemos cómo terminan accionando este, este odio que tienen al pobre, al que le ponen, le endilgan la culpa de todos los males. Esto lo vemos en las redes sociales. La culpa es del pobre, del planero, de por culpa de estos tipos que estamos manteniendo que yo mantengo, en fin, todas estas cosas que ya sabemos cómo funcionan vienen, vienen manejadas vienen fomentadas del lado de eh, este gobierno sobre todo y de muchos empresarios que le conviene que el enemigo sea el tipo que no alcanza a comer todos los días que tiene hijos que no pueden comer todos los días a echarle la culpa en realidad al que fuga, al que se lleva la plata que nos deja... En pelotas y al aire libre en fin esto es parte de lo que vamos a ir hablando hoy así que bueno pero terminaron las elecciones terminaron y parece que para majul hubo empate técnico no sé por qué ver ¿eh? una elección muy buena de macri y tampoco es una elección mala de alberto fernández será cierto que perdimos digo es un empate para mí es un empate técnico no, no hay ganador definitivo Mónica. será cierto que llegó el final Bien, eh, Majul y sus interpretaciones están tiradas de los pelos. En fin, habría que alguna vez acordarse de esta gente. Cuando aparece otro gobierno y cambian su, su manera de, de pensar, su manera de decir las cosas. Eh, otra de las personas, y estamos hablando otra vez de xenofobia, de odio, de, de todo de esto. Este, este, este personaje no es una persona, porque Fabio Echecopar es un personaje en sí mismo, ¿no? Eh, tuvo que hacer una probation los seis meses referentes del feminismo como diana mafía dora barrancos mariana carabajal y paola vergallo entre otras salieron al aire en el programa el ángel del mediodía que conduce el inefable eh, babi checopar por radio 10 eh, tuvieron que ser incluidas en el ciclo por decisión de la justicia fue la probation que tuvo que cumplir el conductor como condena por sus manifestaciones discriminatorias y machistas contra una dirigente política y social de la matanza y contra un grupo de mujeres que refugiaron sus dichos bueno, ahora los oyentes tuvieron que eh, ver cómo este hombre tomaba clases aceleradas de feminismo, digo yo porque uno cuando escucha este tipo de personajes comparte mucho de lo que piensa Eh, porque uno escucha los mensajes que le dejan y de, eh, dan tan asustan más que el conductor alguno ¿no? pidiendo prisión hay que matarlos a todos bueno en fin esta cantidad de barbaridades que dicen eh, yo creo que todavía habría que haber una aprosión para los oyentes pero bueno no, no es el caso ¿Cómo hay libertad de expresión esta gente tiene su lugar en una radio que tiene otras voces muy distintas a la de Bavi Checopar. Por ese lado, está bien, qué yo? yo, no me lo banco, hoy Checopar desde ya hace mucho tiempo donde una vez lo escuché en televisión, estaba a la noche, El ángel de la medianoche, creo que llamaba, llamaba gente a preguntarle, no cortaba, estaba no, tela, no sabes, una mierda, le insultaba y la gente llamaba igual para putearlo y se puteaban. ¿Qué? no, no entiendo, no tengo no entiendo cómo puede llegar uno a hacer este tipo de cosas, pero en fin, Eh, la gente da para todo Y algo de lo que quería hablar también Tenemos varias cosas Hemos publicado en distintos lugares De lo que íbamos a hablar hoy eh, Tiene que ver, por ejemplo mira tengo una nota que es, me la pasó mi viejo Mi viejo es un, este, a su manera es militante también eh, Y esto tiene que ver con una nota de Página 12 Y tiene que ver con la reforma jubilatoria Hay un dictamen de la Corte Suprema que propone declarar inconstitucional esto fue la reforma jubilatoria eh, aprobada en diciembre de 2017 que alteró el índole eh, el índice, perdón, el índice de movilidad jubilatoria. Eh, los supremos, o sea, la Corte Suprema, recibieron un dictamen del procurador fiscal Víctor Abramovich que propone declarar la inconstitucionalidad de parte de la ley que modificó el cálculo de haberes al aplicar de manera retroactiva una pauta de actualización perjudicial para los jubilados. En definitiva y resumido, eh, en marzo de 2018 debían percibir un aumento del 14%. ...según la norma anterior... ...con esta modificación de diciembre de 2017... ...van a tener un aumento del 5,71%... ...o sea, perdieron mucha plata... ...según explicó el denunciante Miguel Fernández Pastor... ...este hombre es defensor del pueblo... Eh, ...para quienes recibieron una jubilación mínima... ...la pérdida fue de 1.800 pesos por mes... ...durante estos últimos 20 meses... Multiplicá 1800 por 20 y te da un montón de plata y estamos hablando de jubilados, que gente que no llega a fin de mes, que está tomando medicación salteado porque no le alcanza para comprar, porque dentro de todo lo que pasó y lo que sucedió con este gobierno fue que eliminó la gratuidad de algunos medicamentos, le bajó el porcentaje de cobertura a otros y hace que la gente, entre otras cosas los jubilados, estamos hablando de ellos, eh, terminen tomando malos medicamentos, enfermándose, toda una cadena que termina muy mal. La ley de reforma previsional, la 27.426, que se aprobó en medio de protestas masivas, recordemos, modificó la fórmula de movilidad y el periodo que abarcaba este ajuste. Hay una, unos cálculos que hicieron que da esto que decíamos, ustedes terminan eh, cobrando 1.800 pesos. Eh, antes... Los jubilados se calculaban en una combinación de la variación de los recursos tributarios y un índice de general de precios, y se hacía por semestre. La aplicación de la nueva fórmula produjo una reducción del porcentual de reajuste de marzo de 2018 respecto del que hubiera arrojado con la aplicación de la antigua fórmula. La nueva ley tiene un rezago temporal de seis meses entre la variación del índice y su aplicación al haber previsional. ¿Qué significa esto? que tiene 6 meses de atraso en ponerse al día con el porcentaje. Por ejemplo, si uno eh, hubo una inflación del 20% y el, a los 6 meses con este cálculo le van a resarcir ese 20%, pero de acá a 6 meses si siguió aumentando la, la inflación como está pasando ahora, eh, esto va a seguir siendo va a seguir atrasándose cada vez más. Esto es una nota de Irina Hauser de página 12. Eh, según Fernández Pastor, esta relación a la norma esta norma previa, cada jubilado perdió por lo menos un total de 36.000 pesos, esto que estamos hablando de 1.800 pesos en 20 meses, en fin este es el grave problema eh, que está afrontando los jubilados y eh, no es una cuestión al azar, un error se equivocaron en la fórmula porque esas cosas se estudian, se prevén, se, se saben se calculan y se llevan a cabo porque para dejar de Eh, ...según ellos son gastos... ...los jubilados para ellos son gastos... ...y así estamos... Eh, ...le recortan subsidios... ...le recortan en la jubilación... ...que yo recuerdo en el otro gobierno... Eh, ...lo que hacían era... bueno eh, ...con la plata de los jubilados... ...con la plata de los jubilados... ...bueno ahora directamente le metieron la mano... Eh, ...a los jubilados... Eh, ...y ahí están... Eh, ...cobrando menos y ahí bueno... ...todavía esto está en la Corte Suprema... Hay ...un procurador fiscal se llama Víctor Abramovich, eh, está pidiendo esto, está pidiendo que se declare inconstitucional esta reforma de diciembre de 2017. Así que bueno, es así, es así, esto es así. Eh, esperemos que con estos nuevos tiempos políticos algunas cosas se apuren, otras se dejen de, de perder tiempo, eh, porque bueno. Eh, vamos a escuchar el primer tema, eh, vamos un poquito movido nos pusimos más modernos. Eh, vamos a escuchar a Dua Lipa y Mark Ronson, Electricity Se llama un tema Que está bueno ¿sí? Estás un poquito moderno Para lo que podemos ponemos nosotros Pero acá ponemos de todo Es así to No nos en Facebook, en Twitter, e Instagram como Más Vale Magazine. Comunícate con Más Vale Magazine al 11 40 46 53 62. Te queremos escuchar. Muy bien, buenas cortinas para comienzo de este mes. Arrancamos un mes, el anteúltimo mes del año. Eh, vamos con algunas cosas que vamos a empezar a escuchar, vamos a empezar a ver, a leer. Y hay gente que va a tener que remar en dulce de leche recular en chancletas, como se dice. Este es el caso de Patricia Bullrich, abonada a este programa también con audios y este tipo de cosas. Eh, la noticia dice que la ministra de Seguridad había sido denunciada por la pdH Patricia Bullrich será investigada por espiar y reprimir a los mapuches. Esto es una nota de Adriana Meyer en Página 12. En función de la denuncia de la APDH y los hechos allí plasmados, así como de los elementos colectados hasta el momento, es que este Ministerio Público considera pertinente iniciar una investigación penal a los fines de determinar si la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y sus funcionarios de esa cartera, individualizados en este dictamen, han sido válido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad. Estas son las palabras del fiscal federal Franco Picardi, que impulsó esta acción contra varios funcionarios del gobierno de Macri, según el dictamen que accedió a Página 12. Según Picardi, fue objeto eh, coaccionar y administrar el conflicto existente entre comunidades mapuches y propietarios formales de tierras en beneficio de estos últimos para así resguardar distintos negocios inmobiliarios de lujo, de lucro, digo yo, eh, yo dije de lujo, en realidad es de lucro, que algo es algo parecido, el lucro y el lujo en estos casos eh, es muy parecido. Eh, llevados a cabo por aquellos que detentan o pretenden la propiedad y o explotación formal de tierras en la patagonia argentina muchos de los cuales tendrían relaciones de distinta índole con funcionarios del actual eh, gobierno federal me río porque estas cosas son las que uno eh, espero espera que sigan pasando eh, así que esto vamos a ir viendo Eh, qué va a ir pasando eh, en este tiempo porque hay un montón de cosas eh. hubo, hubo gente muerta hubo gente que eh, la fuerza de seguridad eh, terminó matando por este tipo de cosas y obviamente uno siempre dijo las fuerzas de eh, repres, represora del estado trabajan para los ricos eh, con, en contrario de la gente que necesita que los que los cuide que los que los resguarde no esta gente trabaja para los ricos para los empresarios que casualmente o no Tienen que ver con esto. Así que esto quería quería decirles... Eh, parte de las cosas que se van a ir escuchando, por suerte... Tiene mucho que explicar esta, esta, esta persona y muchas otras personas... Eh, con respecto al, al accionar de la fuerza de seguridad... Y bueno, todo ese tipo de cosas que lamentablemente... Eh, hicieron que esto se ponga cada vez peor. ¿m? Así que... Vamos a ir viendo de a poquito vamos a Otras cositas también para ir pensando Y eh, estamos Recordamos que estamos eh, Con la Con la falta Con la falta con aviso por supuesto De Silvio Abarallobre Así que le mandamos un beso Esperemos que esté todo bien con su nietita Un beso grande y ahora vamos a darle Paso a una mujer que Nos pone eh, cosas Lindas, cosas interesantes en el audio Eh, vamos a la apertura de julia butet y las mil y una hojas las mil hojas con julia butet hola julia cómo estás Oscar, ¿cómo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Solo, y vos te enteraste de las, eh, de las novedades. Sí, no, y así, eh, realmente por ustedes, porque si ya no me había dicho nada y eh, estoy bastante preocupada, me contestó ahora un mensaje que le mandé, no sé, no sé. Bueno, mm. tra tratemos de hacer un, un programa eh, el, el, el, lo más ameno para... Para los oyentes, y, y, y sin embargo me parece que es muy importante, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo es esto? Es eh, sentir con el corazón lo que le pasa a, a las otras personas. Me parece sí, que, empatía. Que empatía. Empatía. Empatía, uh -huh. ¿no? Uh -huh. sí. Bueno, tenemos sí. sí. que, que no le pase nada a esta nenita hermosa, uh -huh. tan sí. Sí, eh, sí. Eh, no sé, no sé No sé, no sé, porque Silvia tampoco Me dio ninguna Ninguna referencia uh -huh. Ningún dato de que No puede ser esto que es ¿Qué le sucedió? Qué sí, sé yo, sí lo, yo hablé también tengo. con ella hace una hora, por lo menos. Ajá. Y la nena está enojada se está queriendo ir a la casa. Sí, eh, sí, según sí. me dice, los estudios les van dando bien, sí, sí, así sí. que es una buena esa. La verdad eh, es una buena. Esa es una buena uh -huh. también, ¿no? Pero, eh, qué sé yo. Bah, bueno. bueno, hablemos de cosas lindas. Dale, por, por ahí, favor, dale, dale, dale. Las cosas lindas, dale, no sé sí. si son todas muy lindas, ¿qué voy a decir? Hoy? A ver, contame Pero, una, dale. Eh, Eh, bueno, eh, con que ayuden un poco eh, Voy a hablar de dos autores que me quedaron colcados Sí, sí, sí, sí sí eh, Uno es Juan Manuel Terré el otro es Patricio Rago Ajá. Que son dos escritores Yo diría, viste eh, En una... No sé Eh, no sé si decirlo a pero ver. desconocido ajá, ajá. Sí, eh, sí, sí. son dos escritores argentinos aproximadamente de la misma edad están entre los 40 y los 50 años uh -huh. jóvenes sí. a, mí, a mi criterio son muy talentosos y, y buscan y eh, buscan recorridos y lugarcitos a donde podemos eh, las otras personas que tal vez no tengamos el talento que ellos tienen sí. o, la, o la voluntad <risa> de sentarse a escribir claro. un texto sí. y la capacidad también, uh -huh. por supuesto uh -huh. eh, que me parece eh, francamente interesante uh -huh. y bueno, uh -huh. y por un lado les voy a hablar de Juan Manuel Terré que este libro que se llama Para el lado de las islas Ajá. sé que le hizo otras cuestiones así relacionadas con lo literario él es eh, cameraman ah, mira, mira. mira vos mira. ¿de ¿Eres... televisión? sí, sí de ah, televisión. Mira. ¿Mira? yo le preguntaba porque tengo el gusto de conocer ah, qué bien Y, y, digo, y cuando estás así trabajando tenés tiempo y sí ya porque se, ar, se arma todo como una, una cuestión así de... Eh qué sé yo, que uno se lava los dientes y es otra cosa sí, claro, bien, claro, si está no... claro si, si tiene entonces, esa cancha, él... ¿no? Claro. claro, entonces él está filmando a un no sé qué, o qué sé yo, haciendo no sé qué mm. vos pensando en otra cosa y haciendo otra cosa simultánea sí. Más, ¿sí? <risa> bueno, este muchacho ha escrito este libro que se llama Para el lado de las islas para el lado de las islas sí, sí. en algún momento yo me he mi me equivoqué, Ajá. lo llamé por el lado no, no es para, es para, sí, para sí, lo estoy lado. viendo acá y lo voy a, lo voy a publicar, acá encontré y, la tapa del libro sí y, y bueno y tiene oh, a mí me gusta mucho como escribe, escribe Ajá. muy bien y tiene una cosa que si vos querés un poco eh... Supongo que nos hace acordar mm. a, a Quiroga, a Horacio Quiroga. Sí, claro, claro. Cuento de la selva. Tal cual. Claro, claro. Entonces, eh, en uno de estos cuentos, de este libro que se llama Para el lado de las islas, que nos sí. comica también en una geografía eh, amable para Horacio Quiroga, Ajá. Eh, este cuento se llama Araña Poli, a, araña Pollito Ah, sí Entonces dice El, el narrador Iba a ser un traslado temporario Apenas tres meses En una de las fábricas del norte uh -huh. El trabajo sería sencillo instalando un programa Que estábamos usando en la central Y capacitar A los técnicos La sí. empresa me había alquilado Un departamento en el centro Y además me darían unos diáticos importantes. Ajá, ajá. Me venía muy bien un poco de dinero extra. Armé una valija con la ropa indispensable y tomé el último ómnibus del día. Fue un viaje tranquilo, dormí toda la noche sin ningún sobresalto. Al amanecer sobre el horizonte distinguí las copas de unos cerros. Ajá. Ahí nos va armando con con muy poco sí. eh, este, este autor porque yo antes les conté a ustedes algunas cosas pero si nosotros nos volcamos al, al cuento esto este, específicamente acá nos plantea y nos pone en circunstancia digamos uh -huh. y entonces nos cuenta que entramos al pueblo media mañana al bajar del ómnibus me adresó me abrazó una hora de calor como si el pueblo estuviese levantado sobre brazas dice bueno, evidentemente si va al norte en nuestro país, etc etc bueno, aquí sucede después se encuentra este señor con una señora de la inmobiliaria él eh, iba muy contento como ya se ve desde el principio porque iba a tener un buen una buena remuneración por su trabajo ajá, y eso y ajá. Yo, etcétera, etcétera y bueno qué corro puede pasar después eh bueno después lo, lo que sucede que por supuesto como siempre no les voy a contar No, no, no, no, no, no, no, no te permito. <risa> no te permito. Eh, este señor empieza a a deambular por ese pueblo al cual ha llegado, que uno intuye como que en el norte, desde luego, no tiene demasiada certeza si es para el este o al oeste ajá, ajá. de nuestro país. Este, y, y bueno, y nos va contando el personaje que es el que nos dice que se fue allí con un buen... Eh, con una buena remuneración por su trabajo y por solo tres meses y entró eh, a un lugar a donde le ofrecían un departamento muy bien puesto etcétera sí. etcétera sí. Eh, y entonces ¿qué es lo que sucede? entre el calor ese que estaba ahí al mediodía y que después a la noche parece que la la temperatura bajaba un montón entonces uno se imagina que no es el este la Mesopotamia claro, porque no, donde no cambia tanta, tanto claro donde claro. cambia tanto es donde hay montaña claro eh y bueno eh esta esta cuestión uh -huh. el señor va a ver el departamento que le habían indicado, bueno, que es fantástico, pero después empieza esta cuestión medio mágica, medio distinta. Uh -huh. Él va recorriendo las calles de ese pueblo, de esa ciudad pequeña donde había ido y se encuentra con un con un vendedor de cosas raras Ajá. Entre las cosas raras que ese vendedor vende, hay, hay insectos. Uno de ellos es una araña, una araña pollito. Sí. Bueno, imagínense ustedes todo lo que puede devenir a partir de este este porteño, por supuesto, que se compra la araña. <risa> claro, Que claro, se la claro. lleva a su departamento que acaba de alquilar. Ajá, bueno, ajá. imaginen ustedes todo esto. Está, está muy bueno. A a, a mí me, me me recuerda un poco a Horacio Quiroga esta esta cuestión, ¿no? Sí, vos sabes que sí, sí, sí, sí. Sí, eh... sí tí, encontré el cuento justamente este en eh, Araña Pollito. Eh, la araña lo estoy pollito compartiendo, sí, sí, sí. En una parte dice, subimos y al abrir la puerta di un paso hacia atrás. El exterminador entró despreocupado, en el piso seguía... El desparramado de tierra y vidrio. ¿Cómo dijo que era? Preguntó mirando por encima del hombro. Negra, algo azulado en las patas. De la no, brava, dijo. Se descolgó la mochila y no. la dejó en el piso. Luego sacó al bolso una especie de varilla telescópica que extendió... En fin. Y sigue el cuento. Lo, lo publicamos y está está para está interesante. ¿Vos es que me gusta mucho? Uno de los primeros cuentos que le, leí a mi hija. Cuando era chiquita, a veces los chicos te piden que le repita todo el tiempo lo mismo. Sí, tal cual claro yo le había con, le contaba estos cuentos de me siete acordar eh, de cuentos de la selva de horacio quiroga sí. y me pedía que siempre le contara al mismo <ríe> y tiene estas cosas estas cosas que no. atrapa a todo el mundo ¿no? porque eh, en realidad eh, horacio quiroga le da una, una, una entidad casi humana uh -huh. en eh, cuentos que son muy interesantes y hablan de otra cosa también por eso me hizo acordar esto y, y lo encontré por suerte la araña pollito Tal, muy bien, muy bien. La, araña, la araña pollito y después de la Otro autor que quería sí, eh, Contarles hoy Porque después eh, eh, Juan Manuel Terrell Tiene uno hermosísimo también Ajá. Que a lo, mejor, a lo mejor lo podés Encontrar Que se llama, no me acuerdo Algo así como Las Visitas No sé exactamente A ver Sí, Las Visitas Ajá. Que es eh, De un Profesor de un Colegio secundario de una ciudad de provincia uh -huh. que sabe que en determinado día ese día a donde transcurre el relato sí. es el cumpleaños del portero del colegio uh -huh. bueno es tan hermoso y eso es lo que quería mostrar de, de este autor de este uh -huh. y del otro también porque me siento como injusta claro y Como, claro. como nombrar a Juan Manuel Perré sensible, uh -huh. amoroso uh -huh. y, y no hacer lo mismo con Patricio Rago, ¿no? Que, claro. que tiene las mismas características Ajá. Contame algo de Patricio Rago y Patricio Rago es un tipo fantástico sí. un, un, un tipo de locos que si tenés la posibilidad de conocerlos, sí. bingo Ajá, Es un mirá. librero un librero de viejo y de nuevo, pero más bien de viejo, Ajá. Y, y muy joven, un tipo que no tiene 50 años todavía, uh -huh. y que tiene un boliche, su boliche, en Scalabrino Ortiz al 600, no sé qué será eso, ver uh -huh. alguna de esas calles, uh -huh. Aguirre, una de esas, eh hace unas cosas relocas locas porque es re loco porque <ríe> claro. fue infinidad de, de cuestiones y eh, desempeñó un montón de, de saberes distintos desde ser obrero de la construcción hasta, hasta ser entrenador de hockey hasta, ah, hasta ser librero y hasta ser escritor sí, sí, eso esas un poco. cosas que vos de poco, decís claro. Eh, claro. Qué bueno, qué bueno que, que el uno no nazca desmarcado. Sí, exacto. Exacto, y uno se desmarca con esas cosas, <risa> claro, ¿no? Por suerte. Claro, por suerte. Por suerte. Uh -huh. Bueno, entonces uh -huh. él tiene esta librería de viejo sí. en Escalinor Ortiz al 600. Sí. Y además es escritor. entonces ha eh, hecho estos cuentos, tiene uh -huh. otras cu cuestiones editadas también. Eh, estos cuentos que se llaman ejemplares únicos sí. y que cuentan sus vivencias cuando va a, a buscar eh, libros para llevar a su, a, a su librería, uh -huh. a su boliche eh, y que además eh, hace unas cosas re locas Ajá. porque mensualmente o mensualmente no sé con qué periodicidad sí. hace eh, fiestas en la calle en la vereda ah, de, de su boliche eh, atrayendo gente a, a lo que es esto de la lectura y del conocimiento, ¿cierto? Sí, y él sí. escribe de una manera muy amorosa también eso es lo, quería, lo que quería mascar, marcar en Ajá. estos dos escritores que creo que es que es en todos uh -huh. me, me parece que no se puede ser escritor y si no sí. tenés una creo mirada mismo. amorosa creo mismo. ¿no es cierto? sí, sí, sí, sí. Eh, y sí. bueno y Patricio y uh -huh escribe estas cuestiones y, y tiene bueno, son un montón estos ejemplares únicos, pueden ir a comprarlos a su librería el libro eh, directamente, igual sí, te lo, sí. lo vende él también, ¿no? Eh, eh, tal cual, eh, tiene una edición espléndida muy buena corrección no hay, casi no encontrás errores de corrección sí. y demás, que es una cosa que con estos editores, eh, escritores y suele suceder eh, pero bueno fantástico y les quería contar uh -huh. que bueno que hay un montón porque es muy difícil difícil elegir sí, y claro porque, claro porque todos son todos te despiertan una una cuestión muy amorosa muy y bueno Y entonces acá elegí dos... Ay, no, ah, ahora les quiero contar, a ver, a ver si dale, me, dale. Me, me falta tiempo para decir lo otro. <ríe> sí, esto. claro. Dale, entonces, en la edición que vos compras en la librería de Patricio, sí. te viene ahí adentro del libro, en Ajá. cualquier página, por supuesto, sí. una... ¿cómo se llamaba esto? Una, una hojita, como un... Tenía un nombre esto Ajá. Yo no me acuerdo eh, ¿Qué vendría a ser? Un, un papelito Ajá. Que se pone como como un recordatorio Digamos sí. Y entonces En el libro que vos comprás En la librería Te aparece en alguna página En cualquiera uh -huh. no, no te avivás de entrada sí. Sí. Pasa un tiempo Dice Hace un tiempo compré un lote de libros Fui a un quinto piso en Uruguay y Perón y me llevé lindas cosas. Algo de filosofía, bastante de literatura, novelas importantes como El traductor, de Venestra o La muerte de Democruz. No eran más de 100. Ese mismo día, cuando los revisaba, siempre los abro y miro si están rotos o tienen anotaciones o subrayados, Agarré el reino de este mundo de Carpentier Ajá. Y vi que adentro tenía un papelito que decía Abuelo, te presto este libro Por favor, devolvémelo No me lo pierdas <risas> Sonreí claro. Seguí revisando los libros En el zorro de arriba y el zorro de abajo de Arguegas Había otro Abuelo, te dejo este libro Pero no te olvides que todavía me debes el de Carpentier El anterior Es increíble Qué bueno. eh, Por eso digo lo del amor sí, lo, de, sí. lo de esta mirada amorosa uh -huh, uh -huh. Y creo que es lo único que, <risa> que importa No sí, sé cómo sí. llamarlo eh, no, Está muy bueno esto, está muy bueno Eh, bueno, yo creo que llegamos al, al final de tu bloque uh -huh. eh, Con dos autores jóvenes Con cuentos muy interesantes y... Muy interesantes sí. y muy buenos este, eh, Los recomiendo, francamente Juan Manuel Terré, Patricio Rago eh, No son sí. fáciles de encontrar no son sí, A mí me pintos. costó encontrar imágenes, inclusive Viste, sí uh -huh. No uh -huh. son fáciles de encontrar Ni están en en las librerías, en las cadenas y que sé yo pero bueno, eh, fíjense en internet en internet hay sí, lugares, sí, ahí sí. se encuentra todo si, sí, bueno yo de <risa> hecho eh, publiqué, publiqué puse el cuento este de la araña la araña uh -huh. pollito lo encontré esto en internet, está muy bueno, la verdad que está, está, está muy interesante tu sección como siempre muy y bueno. por hoy te digo gracias te mando un beso grande, buen fin de semana y nos estamos escuchando y hablando el viernes que viene, ¿te gracias, parece? Gracias, gracias, un beso enorme. Un beso, chau chau. Tranquilo, chau chico, Que puedan ser buenas amigas Asomo a los días trepando el dolor. Nacho Fernández Lirio y Los Deportes, en Más Vale Magazine. Bien, Nacho Fernández Lirio, ¿estás por ahí, Nacho? Oscar, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, bien? Bien, todo bien, bien, por alegro, suerte. A las corridas hoy, ¿no? Sí, sí, sí, sí, hoy no no no tan a las corridas en sí, pero más Ajá. más estancado, más estancado ah, como hablamos por, por WhatsApp, sí, por privado, sí, sí, pero claro, bueno, claro. es la época del año, te imaginarás. Sí, sí. Y pero deportes, bueno, de, de hecho se comprimieron mucho los deportes esta semana, ¿no? Sí, la, el sí, fútbol sí, sobre sí. todo. Sí, el fútbol lo habíamos mencionado la, la semana pasada de que no iba a haber fecha durante el fin de semana porque jugó de martes a jueves de corrido, hubo claro, claro. fútbol de todos los colores y para sí, colmo, mañana sí. ya arranca de vuelta entonces es... Claro, claro no hay es... tiempo de actualizarse, cuando terminaste uno, yo, el otro día te cambió todo Claro, sí, son claro. Dos, dos fechas en una semana, la verdad, bueno, el fútbol argentino no deja de sorprender tiene estas sí. cosas también y bueno, el futbolista se tendrá que acostumbrar y sobre todo el hincha a ver a su equipo un poquito más de veces de lo común, sobre todo con el apretado calendario uh -huh. que tiene justamente el fútbol argentino y también teniendo en cuenta no solo la Copa Argentina, sino Copas Internacionales, Copa América y todo lo que conlleva el fútbol sudamericano. Sí, Te contaba sí, que sí. se comprimió todo, entonces mañana va a arrancar la fecha número 12 de la Superliga que tiene Argentinos Juniors puntero con 24 unidades, lo sigue Lanús con 22, dos equipos que que si uno se ponía a pronosticar no los daba como grandes candidatos es cierto, es cierto. a la fecha número 11 sí, a sí, sí, sí. Sin embargo, están tanto el bicho de ba Baibode como el Lanús de, de Sube el Día están punteros, que, que lo tiene lo tienen merecido. ¿eh? La verdad, los dos equipos juegan muy bien, Ajá. sobre todo Lanús, Argentinos es un poco más ordenado, más eh, eficaz a la hora de atacar. Eh, y se lo tiene merecido Pero te contaba la fecha número 12 que comienza mañana Ni más ni menos que con Colón de Santa Fe Frente a Atlético Tucumán El querido Zavalero se va a despedir De su gente Porque el sábado que viene va a estar disputando La final de la Copa Sudamericana Frente Independiente del Valle Ajá. Estas finales únicas que se, que se juegan a partir de este año En las Copas Internacionales Va a ser en Asunción de Paraguay Espera 35.000 Zavaleros En la olla de de Paraguay, la cancha de Cerro Porteño, eh, la verdad impresionante los números que, que, que van a arrojar este partido, porque uh -huh. encima Independiente del Valle no es uno de los equipos más grandes de, de Ecuador, sin embargo me imagino que también va a llevar su gente. Claro, quizás es eh, una cuestión más nacional ahí, ¿no? Sí, sí, sí, y hablar también de los de los números de, de Colón de Santa Fe, ¿no? Uh -huh. 35.000 personas, te diría, uh -huh. <ríe> gran parte de la provincia va a estar en Paraguay, <ríe> el sábado 9 claro, de noviembre, claro. el partido se va a jugar a partir de las 5 de la tarde, pero seguramente el hincha sabalero va a estar desde muy temprano eh, justamente intentando adelantar en el hotel y esas imágenes que nos tiene acostumbrados eh, el fútbol, sobre todo las copas internacionales, ¿no? Uh -huh, el, el, uh -huh. el hincha tan apasionado que lo sigue a todos lados. Claro, claro. Entonces se va a despedir el sábado a partir de las 13.15 frente a Atlético Tucumán, un partido más, digamos, uh -huh. del torneo porque ninguno está peleando ni el torneo, ni el descenso yo creo que Colón va a cuidar sus principales armas, eh, sobre todo a, a la Pulga Rodríguez, su gran figura el capitán que, que no va a jugar, encima teniendo en cuenta que el rival es su ex club Atlético Tucumán, no creo que lo no, que lo, no, que lo, que que no lo va no a jugar no, no, no, no creo <ríe> después del sábado también River no. se va, va a visitar al Aldo Cive en Mar del Plata Uh -huh. eh, 8.000 personas de River va a haber justamente en el, en el en Mar del Plata Después de lo que fueron los incidentes por Copa Argentina en, Por Copa Argentina frente a, a Godoy Cruz sí. en Lanús Donde sí. hubo una represión inmensa uh -huh. ante, ante los hinchas de, de River uh -huh. El Ministerio y todos aprobaron aprobaron estar en, en Mar del Plata Así que vamos a ver qué sucede con la, con la hinchada de River Eh, lo importante es que, una vez más, vamos a tener la posibilidad de ver visitantes en el fútbol argentino. Uh -huh. Y la gran sorpresa, sí, en realidad... Sí, sí, por fin. No la gran sorpresa, sino la gran revelación que están dando, o por lo menos dieron la fecha anterior, fue Gimnasia La Plata, el equipo de Diego Maradona y estudiantes de La Plata, que se van a enfrentar en el Clásico eh, Platense. Esto uh -huh. va a ser 15.30 también del sábado. Gimnasia está totalmente... Eh, Eh, um, Urguido con, con el descenso la, la verdad que necesita puntos Como el aire Y uh -huh. estudiante de la plata Si bien respira un poco de, del descenso Se está metiendo en la pelea por Sudamericana Y por uh -huh. Copa Libertadores Y también obviamente teniendo en cuenta Que es un clásico para querer ganar Claro, el claro. Boca juega el domingo a las 11 de la mañana Frente a Arsenal Boca que está anímicamente despedida ¿no? Está un poco de capa caída Sí, sí lo vimos sí. ayer frente a frente a Lanús un, uh -huh. un Boca sin ideas Algo que nos tiene acostumbrados Sin embargo... El equipo de Alfaro tiene que remontar un poco no la situación Porque uh -huh. ya perdió la punta Porque no juega la final de la Copa Libertadores Se la arrebató ni más ni menos que su clásico rival River eh, Y necesita levantar un equipo que no juega muy bien Tiene grandes figuras Depende bastante de las figuras Como fue el día de ayer eh, Zárate, Mauro Zárate Que se peleó con toda sí. la hinchada de Lanús <ríe> sí, sí. Eh, Puso el 1 a 1 con una con un tiro libre a lo, a lo Maradona Ajá, ah, Eso no escuché, sé. no lo llegué a ver Me dijeron que fue un golazo Sí, sí, un paso de la pelota uh -huh. a colocar directamente fue, como la verdad, si va a quedar... Como en... si supiera. Sí sí. Sí, sí, sí, sí, un gran pateador de tiro libres, uh -huh. pero bueno, sin embargo, eh, es lo que mencionábamos, ¿no? Al no tener funcionamientos depende sobre todo mucho de, de estas sí. individualidades y la verdad que no le viene o nada bien. Ah, pelotas paradas así, tiros al arco. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí, algo que no no le viene bien. Ajá. Uh -huh. Tu Independiente sí. querido juega un clásico, juega frente a San Lorenzo, sí. Independiente sin Becachese como técnico, San Lorenzo, sí. Sí, San Lorenzo sin Juan Antonio Pizzi que renunció el, el martes el miércoles pasado después de la derrota como local frente a Defensa y Justicia 1-3, uh -huh. eh, la verdad los dos necesitan ganar, sí. para no, no, no tienen problemas con el descenso, pero si bien se está alejando bastante las copas internacionales, Independiente, que no la juega hace bastante La Copa Libertadores sí, San claro. Lorenzo, que se había habituado a jugarla Se ve un poquito lejos Y además tienen los dos Tremendos planteles como para estar en claro. ubicaciones Fuera es de una Copas anímica, Internacionales nada, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, sí eh, Independiente, sí. que si bien Simbe Cachese ya jugó un partido fue un 2 a 2 frente a Unión en Santa Fe, mereció ganar, uh -huh. a entender. Sin embargo, en el último minuto eh, más sola de cabeza le daba la igualdad al conjunto Santa Fe y San Lorenzo, lo mencionábamos, perdió 1-3 de local. La uh -huh. Defensa y Justicia, que no es uno de los grandes equipos del torneo argentino, el, si bien el año pasado salió subcampeón, se le fueron grandes figuras y no tiene un gran equipo, sin embargo, le hizo 3 el conjunto ¡Mierda! de Varela a San Lorenzo en el Bajo Flores. El puntero del torneo, hablábamos de Argentinos sí. Juniors, juega el lunes a partir de las 7 de la tarde, frente a Defensa y Justicia, justamente, uh -huh. todo porque todo tiene que ver con todo, intentando de seguir siendo el único puntero del torneo. Y cierra la fecha Vélez, otro de los candidatos a pelear el título, visita Santiago del Estiro, Central Córdoba, justamente de esa provincia, también para arrimarse a las ubicaciones principales. Se dieron a conocer, Oscar, hablando sí. de la Copa Argentina, que lo mencionábamos, ...las fechas y los horarios... ...y los territorios en donde se van a jugar las semifinales... ...Central Córdoba de Santiago del Estero... ...se va a enfrentar a Lanús a partir de las 5 y 10... ...esto es del jueves 14... Ajá. ...estamos hablando en el estadio... De, ...de Vargas... ...de Ciudad de La Rioja... Eh, ...uno de los nuevos estadios que tiene fútbol argentino... Sí. ...así que hay que estar atentos... ...nunca lo escuché yo... ...sí, yo tampoco, uh -huh. pa, en, en realidad sí lo escuché, sí lo vi... ...porque se jugaron partidos... Ajá. ...no tengo la suerte de conocerlo... ...pero ah, es bien. muy lindo, que obviamente la gobernación puso bastante plata eh, como claro, para que esto claro, claro. suceda así que, bueno, nada a mirar lo que suceda el jueves 14 a las 5 y 10 entre el Central Coro de Santiago del Estéreo y Lanús y el otro semifina, semifinalista se menciona va a jugar 21 a 10 frente a Estudiantes de Buenos Aires, hablamos de este River que está en, en todos los frentes, uh -huh. en el torneo, sí, en la sí, Copa sí. Argentina y en la Copa Libertadores <risa> El partido mejor. va a ser un poquito más tarde Va a ser 21 a 10 Y va a ser en el Mario Alberto Kempen uh -huh. Con 50.000 personas En Córdoba capital eh, También el finalista eh, No se sabe muy bien la fecha Pero los primeros días de diciembre Teniendo en cuenta que River De ganar la Libertadores Viajaría a, al Mundial de, de Clubes A Qatar uh -huh. deberíamos, deberíamos ver si, si se juega antes o después en principio la idea es jugarla antes En caso claro. de que River llegue a esta instancia Y por último, Oscar Hablábamos mucho este fin de semana En realidad el mes del Mundial de Rugby uh -huh. Llega a su fin sí. el día largo, de la eh. Fue largo el sí. Mundial ¿Sí? sí, largo, esto que mencionábamos de, de que tienen una recuperación de una semana sí, claro. Una semana y unos días sí, sí. Porque el rugby es muy friccionado sí. y, y Se rompe mucho, claro la final, para sorpresa de muchos, va a ser Inglaterra-Sudáfrica. A mí Sudáfrica me sorprende que haya llegado a una final. el Eliminó no, uh -huh. más ni menos que Nueva Zelanda. Inglaterra se preparó durante dos, tres años para estar en esta instancia. Y lo logró. Vamos a ver si lo corona con el título. Va a ser a partir de las 6 de la mañana. Uh -huh. Recordamos que el Mundial claro, se juega en Japón. Sí. Y se va a jugar en el estadio Yokohama, donde River jugó ah, sí. en su Conocido, momento eso, sí. con Barcelona, sí. la final del Mundial de Clubes, bueno, va a ser la final de rugby, 75.000 espectadores van a estar viendo esa Muy hermosa cómodo, final de rugby sí. entre eh, Sudáfrica e Inglaterra. Uh -huh. Bien, Nacho, perfecto. Eh, Estamos hablando la semana que viene, ¿te parece? Sí. Sí, perfecto. Dale, te mando viene, un abrazo grande Un abrazo grande para todos Gracias, vamos a saludar ahora, Y después vamos a escuchar una cumbia <ríe> Una cumbia maille Pero déjame que salude a Fabián curachi Estelba de Zárate Gracias Alberto Pachi Daniel Volverno eh, Silvana Matei eh, Después seguimos, tenemos más saludos Y vamos a escuchar a Carlos esturce Con este hueveando Y ya venimos en la otra hora en más Vale Magazine estamos hueveando, estamos navegando en la web, huevear, como navegar, hueveando en Más Vale Magazine. De la nueva cumbia moille que llegó para quedarse, es goy, es goy, es goy, es goy tiene prepucio en el pie y el moy, y el moy, y el moy. Lo corta y lo circuncida La cumbia judía Que es furor en el conurbano israelí Riddicka ya llegó Para ayunar Riddicka ya llegó A lo casa Riddicka ya A lo mismo Soy de cada cumbia Cumbia que te vuela la kipa y te deja Michigan Michigan No es israelí, no es israelí porque se reconvirtió Tiene victoria judía por elección No israelí, no es israelí porque se reconvirtió Tiene victoria judía por elección La noiva cumbia Moshe, la música ATR de Israel ATR a todo rabino, cumbia Moshe en todas las lrías del país hueveando en más vale magazine horas, colgados como dos computadoras.